...como se te cante, como te salga, como puedas... Decimos para que escuchen los que te dicen... ...vos no digas ni mu... ...ahí va... ...hoy se está produciendo una marcha... en Libertador General San Martín, Jujuy... ...ciudad de 60.000 habitantes... ...donde tiene su sede principal el ingenio Ledesma... ...por eso vamos a hablar del pasado... ...pero también del presente... De la noche del apagón, cuando los militares y la propia empresa salieron de cacería a secuestrar gente, tema que se está juzgando también en estos días. Vamos a escuchar la voz de la ya fallecida Olga Aredes, la mujer que durante años marchó sola por la plaza del pueblo del libertador general San Martín con su pañuelo blanco en la cabeza. Cuando digo sola es realmente sola y ella iba reclamando por su marido Y además, Olga murió por efecto de los contaminantes del Edesma. Allí estuvimos con la revista Mu, así que puedo decir en nariz propia que el olor apodrido del ingenio es permanente. No es una metáfora. Vamos a escuchar la voz del propio Carlos Pedro Blaquier, pero además vamos a conocer un poema que hizo sobre los cerdos, el vigor sexual y la presidenta Cristina. Escucharemos a una ex detenida desaparecida y una investigadora de estos temas, Graciela D'Aleo, que nos va a dar una brújula o un GPS, como te guste más, para comprender qué es lo que se está juzgando en Jujuy. Hablamos además con Eduardo Aliberti que es el productor de un excepcional documental sobre todo este tema. Y con la propia gente de Ledesma, donde el año pasado murieron cuatro personas en medio del reclamo y la ocupación de tierras que el ingenio tiene totalmente copadas. En Ledesma le falta tierra a los pobres, pero también a lo que llamaríamos clase media, ingenieros, médicos, profesionales, docentes, hasta los policías. Con el trabajo de Mariano Randazzo, de Diego Gassi, de Mariana Collante, de Claudia Cuña, Y del mío que me llamo Sergio tenemos un programa urgente y una propuesta cortita decimos a los pocos días de llegar que los detienen a mi marido porque a él lo llevan en una camioneta del de muchísimos el, el equipo de gendarme está pero eran seis son pero que soy cojonudo ¿eh? me vendaron los ojos pero no muy ajustados así que yo pude ver estaban los traidores y negras que eso lo preto a la Edesma. que no me digan que no porque eso es la pura verdad Por eso soy cristinista y nada me hará cambiar. Soy cristinista Ravier y un convencido activista. Jamás hubiera creído cuando estrenamos la película en 2003 que llegaría a ver a Blaquier por lo menos cercado judicialmente. Porque todavía hoy Ledesma, Blaquier, el directorio, esa empresa sigue matando. Decimo. Decimo. Esta historia combina la dictadura, la noche de un crimen organizado y gigantesco el 27 de julio de 1977 y combina, te decía, con el presente con los problemas de derechos humanos que no son solo por las, las atrocidades del pasado sino también por problemas como el de la vivienda Te propongo que nos vayamos para Jujuy donde este 27 de julio se cumplen 35 años de la noche del apagón y el 28 se cumple un año de la toma de tierras que dejó cuatro muertes. Tomás Eloy Martínez, el periodista y escritor, hizo un libro que se llamaba Lugar Común la Muerte. Aquí el lugar común es el ingenio Ledesma. Para empezar a entender, Graciela Daleo, una de las testigos primordiales en las causas de derechos humanos como ex detenida desaparecida que ha sido, nos informa cómo es el juicio que se está llevando adelante por los secuestros y desapariciones producidos en Jujuy durante esa noche que pasó a una triste celebridad como la noche del apagón. Hoy podemos decir que Jujuy deja de ser una singularidad negativa en el mapa de juicios a los genocidas que se vienen desarrollando en nuestro país. ¿Por qué digo singularidad negativa? Porque aún cuando la represión se ensañó con los jujeños y... Los crímenes fueron denunciados ya prácticamente desde hace más de 30 años y hay decenas de represores que estaban identificados desde entonces. El Poder Judicial de la provincia hizo todo lo posible para que no hubiera juzgamiento. Y decíamos que esto está empezando a cambiar. En Jujuy, en la ciudad de San Salvador, empezó el primer juicio el jueves 12 de julio. ¿Y por qué sucede ahora? Sucede ahora porque hubo precisamente una insistencia persistente, podríamos decir, y continuada de las organizaciones de derechos humanos, de movimientos sociales, de organizaciones políticas, que lograron remover una de las trabas más importantes para que hubiera juicios en Jujuy, que era el juez Carlos Olivera Pastor, a cargo de quien estuvo la instrucción de las causas. Olivera Pastor hizo todo lo posible para cubrir con impunidad a los represores, no solamente a los militares, sino a empresarios. Quizás el más conocido es Pedro Blaquier, cabeza y presidente del ingenio Ledesma, que mucho tuvo que ver con la represión en Jujuy. Pero bueno, Olivera Pastor no estuvo solo en este trabajo a favor de la impunidad, sino que la Cámara Federal de Salta, porque si bien estamos hablando de Jujuy, el Tribunal de Alzada es la Cámara Federal de Salta, lo apañó en todas sus decisiones. Y es importante subrayar que si bien Olivera Pastor debió renunciar a principios de este año, en marzo de este año, la Cámara Federal tiene todavía hoy la misma composición. Graciela D'Aleo nos abre el ojo sobre cómo cayó un juez, pero sigue habiendo una cámara que no hizo justicia. Vamos a ver qué pasa ahora. Pero Graciela hablaba también de la persistencia de las organizaciones políticas y de derechos humanos. En Jujuy, esa persistencia tuvo voces aisladas, muchas veces solitarias, como la de Olga Aredes, la esposa de Luis Aredes. Luis era el pediatra del pueblo, el que atendía muchas veces gratis a los que no podían pagarle. Había sido médico en Ledesma, pero cuando planteó a la empresa que había que mejorar las condiciones de trabajo que arriesgaban la vida de los obreros, de la Zafra, por ejemplo, la empresa lo echó. Luis Aredes era radical, pero los mismos peronistas de los sindicatos azucareros, zafreros y de las villas, en la zona de Jujuy, le pidieron que aceptase ser intendente, cosa que hizo en 1973. Te propongo entonces escuchar a Olga Aredes. Te decía que Olga murió en 2005, pero el documental Sol de Noche, producido por Eduardo Aliberti, con dirección de Pablo Milstein y Norberto Ludin, recogió justamente el testimonio de Olga. Así cuenta ella lo que contestó su marido cuando los vecinos peronistas le propusieron ser intendente que sea intendente del pueblo, no para que sea del partido entonces bueno, él le dijo que con la condición de que lo apoyaran para que eh, en este pueblo se, para, se cobrara los impuestos a los que más tienen primero siendo el, la primera en la lista era la empresa Ledesma que no, no se sabía que pagaba impuestos al municipio y ellos dijeron que sí, tanto el sindicato como la gente de las villas que lo iban a apoyar para que se le cobren los impuestos al ingenio de Edena y para que se empiece a hacer ya, ya sea por vía de entrega de tierra a cambio de los impuestos, se empiece a desarrollar un plan de urbanización que hacía tanta falta al municipio. Aredes había logrado esa conjunción enorme que era que tanto los radicales de buena fe, los peronistas de buena fe, gente de izquierda y demás, apoyara todo este proceso de reformas que estaba haciendo, pero reformas que en la zona de Libertador General San Martín eran de una profundidad enorme. Por ejemplo, hizo obras, dio trabajo, ayudó a que mejoraran los salarios de los empleados públicos, arregló calles, pero Luis Aredes cometió dos delitos. Primero, cumplió su promesa. En esta Argentina feudal cumplir las promesas es un delito. Y segundo, por primera vez en la historia, se logró obligar a la empresa Ledesma a pagar los impuestos, cosa que jamás había hecho en casi 200 años de historia. Aredes fue volado de la intendencia primero por el propio gobierno provincial justicialista en el año 1974. Era la época en la cual ya eh, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Oscar Videgain o Obregón Cano en Córdoba, muchos gobernadores que estaban en línea con las demandas populares empezaron a ser eh, raleados de sus cargos. Pero después vino lo peor. Así contaba Olga Heredes en Sol de Noche, el documental, el momento de la captura de su marido ya en plena dictadura. No fue violenta la detención no fue llevándolo así arrastrado como a otra gente, sino vino a vestirse porque había salido sin pijama y se me llevan, pero avisa a tal abogado porque yo supongo que me largarán porque no, yo no hice nada y se me lleva es, es el Ejército, el Ejército de la gente. Yo le rayaba del brazo y le decía, no salga, subí por acá, subí por la lluvia mía y pasá la terraza y escapate, pero resulta que después no enteramos que me está cortado todo. ...encerraba la cuadra... ...así que no podía salir por ningún lado... ...yo le decía que, que, que podía escapar... que no, ...no, dice yo no tengo por qué escapar... ...yo no hice nada... ...y salió, yo me fui caminando... ...por detrás de él... ...y vi cuando lo cargaron en la camioneta... ...del ingenio Ledesma. Cargaron a Luis Adredes... ...en la camioneta del ingenio Ledesma... ...eso es lo que reiteran actualmente... algunos de los hijos del matrimonio... ...y forma parte de las pruebas del juicio por violaciones a los derechos humanos, en el cual se juzga, vamos a aclarar el dato, a Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del tercer cuerpo de ejército, que operaba también en las provincias de, eh, no solo en Córdoba, sino en Jujuy, Salta, La Rioja, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Menéndez ya tiene siete condenas perpetuas y está cumpliendo prisión domiciliaria en su casa del barrio Bajo Palermo, en Córdoba. Se lo dejó en la casa y está apartado del juicio, no va a concurrir las audiencias por razones de salud. Los otros acusados son Antonio Orlando Vargas, que es el exdirector del servicio penitenciario, José Eduardo Bulgeroni y Mariano Rafael Braga, que son exoficiales de inteligencia del ejército. Y otro de los acusados es Carlos Pedro Laquiera. Porque el golpe, la dictadura, los crímenes no fueron solo militares y no hubieran sido posibles sin sectores civiles y empresarios que los apoyaron. Lo que escuchamos de Olga Aredes lo firmó Eduardo Aliberti, que ahora nos cuenta, el propio Eduardo Aliberti, nos cuenta, te decía, justamente, por qué se largó a hacer ese documental llamado Sol de Noche. El dato de que había una situación muy particular en Jujuy, a través de la historia de Olga Luis Aredes, y sentí que me faltaba producir... ...algún material periodístico que completara lo que en 1996 habíamos hecho con mi equipo con Marajunta... ...que fue el video que produjimos a 20 años del golpe de Estado... ...que fue una visión digamos que general en torno de la relación causal entre poder económico y dictadura... ...pero el caso de Olga reflejaba en particular y desde el interior profundo, cosa que no se había abordado periodísticamente... ...justamente esa causalidad... ...yo creo que... ...no ha habido probablemente... ...en todo el país... ...algo que... Eh, ...marcase de una manera tan... ...tan pertinente... ...tan justa... ...y tan... Eh, eh, ...ferozmente emotiva... ...lo que fue la relación... ...entre el poder militar... ...y el poder político... ...durante los años de los milicos... ...mostrando de esta manera... ...que auténticamente... ...se trató de un golpe cívico-militar. Eduardo Aliberti ...hablaba de un golpe cívico-militar que además cometió delitos. Veamos de qué se los acusa. Ahora nos lo explica Graciela D'Aleo. ¿De qué se los acusa? Bueno, están acusados de haber cometido privaciones ilegales de la libertad y tormentos contra 43 personas en la provincia de Jujuy. Muchos de estas 43 personas permanecen desaparecidas. Es verdad que para lo que fue la envergadura de la represión en Jujuy, los cientos de víctimas, hay más de 100 víctimas que fueron asesinadas o permanecen detenidas desaparecidas y más de 200 que estuvieron secuestradas un tiempo y luego fueron, bueno, digamos supuestamente legalizados en, en penales fuera de la provincia de Jujuy, muchos de ellos y otros después de estar secuestrados fueron liberados. Graciela Daleo nos contaba que no se pudo juzgar por todos los casos en este juicio, debido a ese mecanismo de impunidad creado por el juez Elieira Pastor, que trató de aliviarle la historia a Carlos Pedro Laquier. Aún así, en plan mínimo, la acusación es por 43 secuestros y torturas. 27 personas aún siguen desaparecidas. Ya volvemos para hablar del presente y de ese sector empresario que siempre logra jugar con el gobierno de turno. Vamos a escuchar una frase insólita pronunciada por el propio Carlos Pedro Laquier y a conocer un poema dedicado a la Presidenta de la Nación a partir de los cerdos y de los temas de potencia o impotencia sexual. Vaya uno a saber. Decimo. Decimo. 2012, año de la vaca de fuego. Entra a www.lavaca.org y arde con nosotros.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 Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabés que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org El sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. Noticias, opinión, entrevistas, videos. www.eltrabajadordelestado.org Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. A esta vaca no le gusta mugir sola. Decimu. Decimu. Abrúchense los cinturones que ahí viene la poesía diciendo mu. Con nuestra poeta favorita doña Daniela Andújaro. Contra la inercia. Contra la ley de gravedad. Contra la contrariedad. Contra la cultura oficial. Contra la copia. A favor de la libertad y sobre todo mente contra lo irremediable. Poesía. Diciendo. Se busca poeta con vista al mar. No hay poesía que pueda nacer con una necesidad cuya exigencia máxima sean tres metros de ancho y balcón a la calle. No hay naciente que pueda callejear como máxima poesía metros de tres anchos y balcón a lo máximo. No hay calle que pueda poesir con ancha urgencia de balcón y tres necesidades de un metro de exigencia. No hay naciente que pueda callejear con una medida de tres poesías de un ancho de balcón. Ancho no hay que pueda necesitar urgencia, metros, exigencia cuando poesir nace al balcón o a la calle. Fue Daniel Andújar con su poesía Diciendo Mu. Decimo. www.lavaca.org. Continuamos esta recorrida por la tremenda historia de Jujuy, la noche del apagón del 27 de julio de 1977, el secuestro y tormento de cientos de personas, muchas de las cuales siguen desaparecidas. Se está desarrollando en San Salvador de Jujuy por primera vez, el juicio que mezcla a militares y a civiles. Graciela D'Aleo Nuestra brújula para comprender justamente este juicio nos explica algunos detalles. La sala donde se está desarrollando el juicio tiene una capacidad limitada. Tiene 60 lugares y estos lugares el tribunal decidió repartirlos entre familiares de las víctimas, miembros de organismos de derechos humanos, la prensa, parientes de los acusados y público en general. Y entre quienes asistan cada día a las audiencias hay algo que podemos afirmar sin ninguna duda. Habrá una presencia, una presencia permanente de un ausente Olga Aredes, Olga la esposa de Luis Aredes Que hasta su último aliento Siguió exigiendo justicia para todas las víctimas Y Olga murió como consecuencia de la contaminación Que la empresa Ledesma todavía hoy sigue produciendo Porque todavía hoy Ledesma, blaquier, el directorio Esa empresa sigue matando Ledesma sigue matando, decía Graciela Daleo. El Libertador General San Martín casi todo el pueblo depende del ingenio, que envenena el aire con el bagazo y sus procesos químicos, con un olor apodrido que quienes hayan estado allí conocen perfectamente. La otra cuestión es que el ingenio rodea al pueblo como un huevo frito. Esa era una de las metáforas que me decían. Claro, la clara es el ingenio, que rodea totalmente a la yema que sería el pueblo. Y los fritos son los habitantes del pueblo, que no tienen tierras ni lugares donde instalarse, por lo cual en casitas muy pequeñas conviven dos, tres, hasta cinco familias. El año pasado hubo toma de tierras, en las que participaron sectores muy pobres, pero también ingenieros, médicos, profesionales, policías, empleados públicos, docentes, que en algunos casos iban en auto he visto hasta 4x4 yendo a hacer el aguante para tomar la parcela del ingenio con la ilusión de poder construir allí una casa no hay tierras y la que hay es tan cara eh, que el alquiler es imposible, por eso hay gente que tiene una 4x4 y no puede tener ni siquiera una habitación en la cual vivir, hubo represión hubo un saldo de 4 muertos tiene razón Graciela D'Aleo, por contaminación y yo agrego que también por el tema de la tierra, además de los temas de derechos humanos, siguen matando también del documental Sol de Noche tomamos este momento, un contrapunto entre lo que contaba Olga y y lo que decía el encargado de relaciones públicas de Ledesma, otro señor ya fallecido llamado Mario Paz a los pocos días de llegar, que los detienen a mi marido porque a él lo llevan en una camioneta del ingenio de Edesma, una camioneta blanca con el logotipo de la empresa en la puerta y manejado con un empleado del ingenio así que yo fui, he pedido al administrador una audiencia para preguntar por qué razón una camioneta de la empresa se nos llevaba, la camioneta Estaba, por cierto, la, la, la dirigían los gendarmes. El problema de la empresa estaba cargo de gendarmería, nada más. Punto. Ellos vivían permanente en Edesma. El, el, el equipo de gendarmería estaba, pero eran seis hombres, porque qué seis ¿eh? Y él me dijo allí, este... que a Redes le había causado muchos problemas al ingenio Edesma que lo iban a investigar, y que si no tenían ninguna cosa grave, que tenga paciencia que lo iban a dejar a libertad. Yo le voy a contar una anécdota de un comandante. Yo detengo 10 tipos por 10, 10 sospechosos. Les pego una cagada que no se van a olvidar, hasta que me canta el culpable, uno. Y al otro, nueve, le pido disculpas y no pasa nada. Ahí lo define. Y ese uno, Mario Fulano, tal, es de o sea que me, ellos me informaban a mí. Este señor Paz, encargado de relaciones públicas del ingenio Ledesma, explica la lógica de la represión. Hacer cagar a alguien para que alguno cante. Ahí no hubo relaciones públicas para aclarar bien el dato. Frente a la cámara, el hombre, al hombre se le soltó la lengua, uno podría decir. Dice también, en algún momento, que los que hablan mal del ingenio Ledesma son los que fueron despedidos. Te hago una apuesta, si me estás escuchando. imagínate. ¿Cuántos despedidos serían los de Ledesma? Imagínate un número Mejor escuchémoslo al propio gerente Mario Paz Generalmente le va a hablar mal del ingenio al que lo echamos Hay que hay mucha gente Yo nomás eché 10.000 por, por ejemplo Pero nunca los echamos con las manos atrás y adelante. Esto es el rostro humano Te dejaban sin trabajo Este hombre reconoce que él solo echó a 10.000 personas Y a los despedidos, como se llevaban algunas maderitas... ...este señor supone que se hacían un rancho entero. Pocas veces se ve tanta miseria humana. Sobre los muertos, los desaparecidos... ...o sobre cómo podía ser un desocupado para sobrevivir en el ranchito... ...que se, llevaba, que se haría con algunas maderas... ...este hombre no dice ni palabra... ...pero te muestra en qué consiste la lógica de empresas... ...que ganan millonadas a costa de la gente. El año pasado Ledesma ganó mil millones de pesos. Pero en aquel momento... En el año 77, en plena dictadura, despedían de a 10.000 en un pueblo jujeño y le daban maderitas para que no molesten. Y al resto los mandaban a desaparecer. El propio Pedro Blaquier, Carlos Pedro Blaquier, es un hombre que ha conservado siempre un perfil bajo. Pero hace unos días tuvo que ir al juzgado de Jujuy y a la salida había unos mobileros. Escucha lo que les contestó cuando ellos hicieron una pregunta. ¿Me va a presentar permiso, por favor? Pero querido, si yo no la atrás. Típica humorada de este señor. Él no es Blackier, sino el que viene atrás. Como Ledesma, tampoco es el que despidió, secuestró, hizo desaparecer y mató gente a través de su complicidad con la dictadura. Ni él es Blackier, ni Ledesma es Ledesma. Blackier habrán podido observar ustedes, es un tipo chistoso. En sus reuniones se la pasa contando chistes verdes. En la revista Muy hicimos una investigación con gente que ha tenido el placer o displacer de conocerlo y el único chiste sin las palabras teta, culo, etcétera, que se le conoce, es el siguiente. Él dice, yo no le pago a las mujeres para que se acuesten conmigo, les pago para que después se vayan. Ese tipo de chistes es el que hace en eh, su caserón una mansión impresionante que se llama La Torcaza, aquí en la zona del Gran Buenos Aires. Otra cosa chistosa es que, pese a lo ocurrido en Ledesma, el señor Blaquier integra, escucha, la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, cosa que no se le podría haber ocurrido ni a Diego Capusoto o Pedro Saborido, por poner un caso, o a mis amigos de Barcelona. En la revista Fortuna, el señor Blackier dijo que el pecado que mejor lo define es la lujuria, pero los que lo conocen bien saben que en realidad su pecado primordial es la ira. Carlos Pedro Blackier se casó con Nelia Rieta y luego formó pareja con la señora Cristina Kalouf, una dama que abusa del canto lírico ante los invitados de esta mansión que te contaba, la torcasa Y estos invitados, por supuesto, lo aplauden muchísimo como para no levantar la ira del señor blaquier el dueño de la casa. La empresa Ledesma, te decía, tiene ganancias anuales de 2.000 millones de pesos. Es el primer productor de azúcar del país. Ya hay municipios me acabo de enterar del caso de Ituzaingó, que prohibió seguir comprándole ese azúcar amargo a Ledesma. La empresa tiene además una papelera que acaso es tan contaminante como Botnia. Se está metiendo en el negocio del agrocombustible, está en el negocio de los jugos, y Blaquier además asegura, por ejemplo, que Perón era un fascista y tiene un contacto fluido con todo el poder, esto ha sido una permanente para Carlos Pedro Blaquier. de Dualde a Cobos, ...pasando por el kirchnerismo... ...y todo lo que ustedes quieran imaginarse... ...incluyendo la propia dictadura... ...la casa de de Blackier, una de las mansiones de Vlaquier... ...allá en Ledesma se llama La Rosadita... ...lo cual te indica cuáles son las aspiraciones... ...o las creencias de este señor sobre su propio poder... ...ustedes recordarán que hace un par de años... ...la presidenta Cristina Fernández... ...elogió el consumo de carne porcina... ...diciendo que mejora la calidad sexual... ...la ingesta de cerdo mejora la actividad sexual. No es un dato menor, además, yo estimo que es mucho más gratificante comerse un cerdito a la barrilla que tomar viagra, así que... Al conocer esta declaración de Cristina Fernández de Kirchner, Blaquier escribió un poema dedicado a la presidenta que nos lee nuestro colifato ilustre Don Hugo López. Escuchemos lo que escribió Blaquier. Se ha incrementado la venta del cerdo vivo y, o carneado. Después de haber escuchado a Cristina, presidenta, las propiedades del cerdo eran para mí un enigma. Desde hoy son un paradigma y la vaca es un recuerdo. Y por potenciar la cosa como cerdo a toda hora. Y gracias a la señora hoy tengo novia mimosa. Por eso soy cristinista y nada me hará cambiar. Soy cristinista rabiar y un convencido activista y un convencido activista el que nos acaba de leer el poema de Carlos Pedro Blaquier era Hugo López, nuestro hombre de la vaca pero la idea que uno a uno le queda del versito es el, lo siguiente te cocinaste a un pueblo entero pero haces bromas sobre tu impotencia sexual los chanchos y cosas por el estilo volvemos en un par de minutos pero se me ocurrió decirlo en versito ahora seguimos con Ledesma y cómo se sigue matando. Se parece mucho a la ESMA y no te estoy exagerando. Y además te voy a presentar a uno de los curas más bestias que uno puede conocer con el debido respeto por las bestias que no se merecen semejante comparación. Decimo con la boca llena y el corazón pleno. Decimo. Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede central, 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas.uba.ar punto punto o visitad www.idomas.uba.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez, único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. www.lavaca.org. Nuestra vaquita la hacemos con unas pocas monedas de inteligencia y cualquier cantidad de esfuerzo. Si no estás bien de la cabeza, sumate www.lavaca.org Vacaciones de invierno en Morón Permitido jugar, disfrutar y divertirse Gratis en todos los barrios Cine, música, plazas recreativas, teatro y más Programación completa en www.moron.gov.ar Municipio de Morón La Vaca también nos da un periódico Todos los meses en tu kiosco El periódico de La Vaca El horizonte, el sol, el aire. Creemos en dioses que existen. Decimú. Seguimos en Decimú, programa que podés volver a escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org. Estamos hablando de la historia y el presente de Ledesma, de o sea, más precisamente de Libertador General San Martín, el pueblo de Jujuy, donde la noche del apagón fue la que generó 27 desapariciones, por lo menos, en realidad fueron cientos de secuestros, de los cuales se conocen 27 desapariciones y están además eh, juzgando el secuestro de un total de 43 personas involucrando no solo a militares como Luciano Benjamín Menéndez, sino también a civiles como Carlos Pedro Blaquier, el presidente de esta empresa, del ingenio Ledesma. Te propongo escuchar ahora a Aurelio Martínez, el cura del pueblo, que era amigo del médico Luis Aredes, el que fue intendente del Libertador General San Martín y que sigue desaparecido. Pero este señor, este cura, Aurelio Martínez, reconoce que era amigo de Aredes, comía en su casa y fíjate lo que termina diciendo en el documental Sol de Noche. Yo fui y fui amigo de ese matrimonio de Aredes. Él era médico. Me atendía a mí y, bueno, yo iba ahí a... ...a cenar y a comer con bastante frecuencia... ...que hablábamos, conversábamos... ...bueno, él era muy bueno mi modo de ver... ...pero le echaron a perder... ...le echaron a perder porque... ...bueno, el Partido Comunista posiblemente hizo mucha propaganda... ...de nombrar un intendente de acá. Yo insisto con el asombro... ...no puedo creer la bestialidad... ...con perdón de las bestias... De, de este cura que además cree que el partido comunista iba a poner intendentes o sea la adjudica un poder eh, tremendo lo que este hombre está demostrando es la complicidad con el crimen al toparse con gente que lo que hacía gente como Luis Aredes y tantos otros sindicalistas, trabajadores, docentes que lo que hacían era discutir ese imperio de la injusticia regenteado por Ledesma y ni hablar por Ledesma en época de la dictadura y esa resistencia yo diría abarcaba a peronistas radicales comunistas, a políticos cualquier persona con sentido común y todos fueron similarmente reprimidos por la dictadura en este caso con la complicidad de la empresa ya vamos a escuchar algo interesantísimo que nos plantea Eduardo Liberti pero antes quiero me gustaría que escuches a dos de las vecinas del libertador general San Martín y lo que cuentan sobre la noche del apagón son Hilda Figueroa y Eugenia Garnica cuando paran nos rodean totalmente de, a mí me sacan de un brazo a mi hermana de otro brazo a Bombarga también y este, hay un pasillito hasta la casa hasta adentro los llevan a él a golpes a nosotros nos tiran en la arena nos empiezan a, a atar las manos los pies a, a mi hermana y a mi mi hermana gritaba, lloraba estaba con un ataque de nervios terrible bueno y solo los vamos a llevar a ustedes entonces la han empezado a atar uno por uno y nos sacamos tres afuera y nos metieron un celular y de eso ya empezó a cargar pero ya estaba cargado el celular ese de gente y ahí me encuentro que estaba mi hermano también un compadre que vivía en la esquina y bueno nos llevaron a nos metieron sobre una caja de un camión o algo que después me enteré que eran los trailers los trailers de Desma y ahí nos traen de la comisaría de cali a todos a todos los detenidos a la gendarmería del ingenio de Desma que está en el ingenio de Desma y en el ingenio como a mí este, me vendaron los ojos pero no muy ajustados así que yo pude ver por unos agujeritos que tenía el vehículo pude ver estaban los traidores y anilera que solo lo la edena. que no me digan que no porque eso es la pura verdad otra vez Uno tiene la sensación exacta de cómo Ledesma intervino en cada uno de estos operativos y no puede engañar a la propia gente de Libertador General San Martín. Me gustaría leerte algunos nombres para que al menos no desaparezca la memoria. Daniel Burgos, María Bustos de Coronel, José Cabrera, Germán Córdoba, Leandro Córdoba, Hugo Narváez, Juan Jarma, Máximo Herrera, Miguel Ángel Garnica... Ibar Flores, Juan Carlos Espinosa, Guillermo Díaz, Salvador Cruz, Roberto Polanco, Alicia Ranzoni, Domingo Reales, Mario Rojas, Hugo Zafarov, Crescencio Vargas, estoy hablando de las personas que desaparecieron en Libertador General San Martín y nombrarlos es apenas de lo poco que uno puede hacer en esta época, además de continuar con los reclamos para que haya justicia. Todos están desaparecidos, y los rumores del Libertador General San Martín allí en el pueblo dicen que están posiblemente enterrados en los propios campos del ingenio. Años de impunidad, y por eso vale la frase que te propongo que escuches, ...de nuestro amigo Eduardo Aliberti. Personalmente te confieso que... ...jamás hubiera creído... ...cuando estrenamos la película en 2003... ...que llegaría a ver a blaquier ...por lo menos cercado judicialmente... ...la verdad es que... ...es una sorpresa, eso sí que es una sorpresa... ...que me depara... ...este momento... ...este momento político... ...y creo que ellos se sienten... ...ellos sí se sienten amenazados... ...se sienten cercados... ...se sienten viviendo una situación respecto de la cual jamás hubieran pensado que la Argentina registraría. Y tan increíble como lo que plantea Eduardo es pensar algo que muestra ese documental excepcional, Sol de Noche, que es cómo Olga Aredes iba a la plaza del libertador general San Martín con su pañuelo blanco absolutamente sola. El pueblo es tan dependiente del Ledesma que este gesto de rebeldía de Olga Si es que es una rebeldía reclamar justicia y que aparezcan los desaparecidos, al menos sus cuerpos. Pero ese gesto de rebeldía, te decía, se topaba con miles de personas que dejaron de saludarla, que dejaron de acercarse. Pero te estoy hablando de en plena democracia. O sea, ya no era el terror de la época de la dictadura, sino lo poco conveniente que era acercarse a esta señora y quedar mal ante Ledesma, que era, o es, como el gran hermano del libertador general San Martín. O sea, la gente... ...huía de Olga Redes ...para no verse involucrada... ...y no ser digamos supuestamente castigada... ...o mal vista por el ingenio... ...lo peor de la sociedad... ...para mí estaba en ese silencio... ...y lo he dicho y lo he hablado... ...en el propio libertador general San Martín... ...y a la vez... ...queda esa sensación de que cada conversación... ...hasta estas que yo tuve... ...hay que tenerlas casi en secreto... ...como para que no te delaten... ...el gran hermano sigue estando allí... Desma sigue funcionando allí y no te lo exagero... ...a raíz del juicio... Se allanaron oficinas del ingenio Ledesma y se encontraron los informes de inteligencia y espionaje sobre la comunidad que Ledesma, o sea la empresa, encargaba a empresas norteamericanas y criollas. O sea, espionaje interno a cargo de la empresa. Pero la gran novedad, en todo caso, el libertador general San Martín, es que las cosas están cambiando. La movilización alrededor del juicio es enorme. Pero además hay otros síntomas. Por ejemplo, en estos años se logró armar un nuevo gremio azucarero, que ya no es el propatronal y obediente a la empresa, sino uno que congrega a la mayoría de los trabajadores del azúcar del Edesma. Ese gremio está enrolado en la CTA, en la Central de Trabajadores Argentinos, y su secretario, su secretario general es Rafael Vargas. Como las palabras pueden verse, mirá lo que hicieron después de décadas de sometimiento. El año pasado nosotros hicimos un paro histórico también, estoy hablando de los años 76, más o menos 25 años, que no, que no se hacía un paro a la empresa Ledesma, eh, el sector azucarero. Eh, planteamos condiciones de trabajo, planteamos un salario acorde a las expectativas que se venían manejando, en donde nos ha ido muy bien. Desde allí hemos venido en un vínculo muy cercano con el resto de los gremios, de hecho hoy estamos trabajando en explotar lo que en su momento ha sido la Federación Azucarera Regional para poder tener la, la fortaleza y la unión de trabajadores acá en el norte. 25 años sin paro y ahora rompieron el invicto. Pero le preguntamos también a Vargas cómo funciona hoy Ledesma con respecto a los trabajadores. Son apenas 55 segundos, pero son una radiografía política de esta época, en palabras de Rafael Vargas, del gremio azucarero de Jujuy. La verdad es que ellos son muy cuidadosos en algunos sentidos. O sea, abiertamente no se muestran represores. Eh, la represión va internamente en los lugares de trabajo, como los supervisores empiezan a hacer uso de su poder, eh, ejerciendo presión, eh, diciéndoles que no le van a hacer compensatorios, la gente temporaria que no va a volver a ser tomada, este, indicándole los caminos alternativos por los cuales pueden ingresar, los vehículos que le van a enviar para que puedan este, asistir en esos horarios que, que bueno, o sea, es el, el libre el horario de entrada, las últimas reuniones del Ministerio de Trabajo durante las paritarias. En estas negociaciones le, le dejamos siempre con nombre y apellido quiénes son los lo fueros de convenios que hacen abuso de autoridad y le generan este tipo de presiones a la gente y lo dejamos por escrito. Así que yo creo que también esa es una forma de que la gente entienda que no, no le tenemos miedo a la empresa que vemos ¿no? En la Zafra, nos Ojo Vargas, intervienen actualmente 4.500 personas y el gremio tiene 3.100 afiliados. O sea, una gran proporción de los obreros. Y mirá lo que consiguieron. Actualmente las horas de trabajo están establecidas en ocho horas. Ocho horas de trabajo y el salario que hemos conseguido Eh, sacando ventaja en este último paro que hicimos, ellos habían llegado a 4.675, nosotros llegamos en esta diferencia a 4.871 pesos, a través de unos premios y otras formas que le encontramos para, para poder eh, sacar una diferencia, es lo que se está manejando en la categoría 1, la categoría más baja. Contra el hambre institucional la Organización de los Trabajadores cambió la ecuación. Enseguida volvemos para escuchar qué otras cosas generó esta pérdida del miedo el libertador general San Martín y cómo se enlazan el pasado y el futuro. Decimo. En Internet saber es compartir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 Mantén tus manos y las suyas higienizadas con agua y jabón. No permitas que fumen cerca de él, especialmente en ambientes cerrados. Si en tu casa hay estufa o cualquier tipo de calefacción, deja una ventilación permanente. Si tu hijo tiene fiebre o le cuesta respirar, se a la salita más cercana a tu domicilio. Cuidemos su salud para que crezcan fuertes. Moreno, Municipio. Propongo escuchar una maravilla sonora Está a cargo de Cecilia Payés de El corazón de los Andes late al ritmo de la pacha Y sus hijas, las Guarnis Mujeres que reciben en sus faldas El poder que emerge de la tierra Cantan y cuentan en su honor el ayer y el mañana unidos en el para siempre. Lengua madre que suena a cascadas, canto de las alturas brotando son como luceros junto a la quinoa y la papa. Estamos escuchando una de esas voces que nacen en estos surcos de las alturas. Es la voz de Cornelia Belamendi, la cantante de la gran agrupación Norte Potosí. El Norte de Potosí es una región boliviana donde se concentra un estilo de música muy especial... ...con un sello netamente campesino, cautivante por su fuerza y su emotividad. El Tinku que estamos escuchando se llama Deuda Externa... ...y es un llamado a la conciencia de las hermanas y hermanos campesinos a revalorizar sus derechos y a organizarse. a Cecilia Payés y su maravilla sonora. Decimo. Seguimos con esta recorrida para mí apasionante por uno de los agujeros negros de la época de la dictadura. Jujuy, libertador general San Martín, el ingenio Ledesma, que después de décadas ha podido ser investigado a partir de la voluntad de una mujer que marchaba sola, Olga Aredes, muerta en 2005 por un cáncer desencadenado por la vagasosis, que es una enfermedad provocada por los desechos de caña que envenenan el aire, impregnándolo de paso de una especie de olor a cloaca. En Mu hicimos una tapa que era no te amargues, no compres ledesma y poníamos una cruz sobre un sobrecito de azúcar y contábamos no solo lo que ocurrió con respecto al tema de derechos humanos y la situación de Olga Redes, sino también la situación del presente. Pero Olga... Quiere decir que simboliza muchos efectos de lo que yo llamaría el modelo Ledesma. La violación a los derechos humanos, el sometimiento de un pueblo, la contaminación de la tierra y del aire. El otro problema es la falta de tierras. Ese es el problema del presente. El 28 de julio de 2011, esa falta de tierras produjo un enfrentamiento de los habitantes de Libertador General San Martín, de muchos de sus pobladores, con la policía, y no solo con la policía, ya vas a ver, dejando un saldo de cuatro muertos. Uno de los muertos fue un policía. Esto ocurrió en una zona de Libertador General San Martín llamada El Triángulo. La gente se lanzó a conseguir tierras, eh, o. Hubo... Ya te contaba ingenieros, médicos, docentes, empleados públicos, mujeres de policías, pero también sectores todavía más vulnerables. Algunos de los vecinos de esos sectores más vulnerables, parte de ellos, estaban organizados en la CCC, que es la Corriente Clasista y Combativa. Uno de los referentes de esta organización social es Enrique Quique Mosquera, que me trazaba el siguiente mapa. El problema es que, eh, o sea, si uno se imagina libertar una isla y una isla rodeada de un mar, el mar serían las cañas, el pueblo libertador es eso, es un, es un pueblo que está hace muchos años sin poder eh, crecer, eh, digamos, expanderse para hacia los costados. ¿Por qué? Porque está en las cañas y no se permite. No existía el mercado de tierras, nunca existió el mercado de tierras en nuestro pueblo hasta que, bueno, se produjo toda esta poblada. Y el tema es que... Y, profesionales que no tienen no tienen terreno, hay docentes que no tienen terreno, hay municipales empleados de la Edesma que no tienen terreno, que viven agregados o viven alquilando. Esto eh, es producto del hacinamiento por falta de la tierra, que nunca entregó el Edesma al pueblo Libertador para que el pueblo pueda crecer, eh, expandirse, eh, digamos, en, en, en su geografía. Vivir agregados. Ese es el nombre que se le da a la superposición de familias que tienen que empezar a convivir en una misma casa porque no hay dónde ir a instalarse. Por ejemplo, un matrimonio joven con dos o tres hijos tiene que seguir viviendo en la casa de los padres. Pero a lo mejor estos dueños de casa tienen otros hijos, entonces está la familia de los distintos hermanos. Entonces terminan conviviendo hermanos, cuñados, las respectivas parejas. Es frecuente que en pequeñas casas, lo he visto, haya entre 10 y 25 habitantes que forman parte de estas familias agregadas, muchas veces asinados rompiendo incluso cualquier proyecto lógico de autonomía de una pareja. Por eso hay hoteles, albergues, donde los propios matrimonios tienen que ir, los que tienen recursos para hacerlo por lo menos, tienen que ir en busca de un poquito de intimidad. ¿Cómo quedó la situación un año después de la pueblada en El Triángulo? Nos lo cuenta Enrique Quique Mosquera. ¿Cómo está la situación? Nosotros, eh, después de la lucha del 28 de julio, donde nos matan a cuatro jóvenes, seguimos en la pelea y en septiembre conseguimos, bueno, primero conseguimos la expropiación de 40 hectáreas y después conseguimos eh, la donación de parte del EMA porque no alcanzaban después de una negociación, de, de, de seguir el conflicto. En una negociación que duró 5 horas conseguimos la donación o la cesión de 37 hectáreas más. Es decir, un total de alrededor de 80 hectáreas las que se consiguieron en esa lucha, digamos, después de la pelea del 28 de julio. Estas 37 hectáreas, para proporcionar la cosa, son parte de las 150.000 hectáreas que tiene el Edesma. A ver, mi cuenta, espero que no me corrija Adrián Paenza, es el 0,02 dos de las tierras en ese lugar pueden vivir 2.500 familias que Ledesma implican unas 15.000 personas por lo bajo pero Ledesma para colmo regateaba la cesión de tierras para mandarlos más lejos a Calilegua los vecinos rechazaban irse más lejos fíjate lo que cuenta Mosquera en algún momento hasta Ledesma intentó cambiar la jurisdicción del pueblo de Calilegua por, por llamar el libertador para para entregar la tierra donde ellos querían nosotros Entendemos que tanto el gobierno provincial como el gobierno municipal tiene que, que plantearse que la, la tierra para el pueblo libertador tiene que ser el libertador y no puede el edema como si fuera un señor feudal decidir dónde va a vivir la gente, en qué localidad va a vivir. Como se verá, la creatividad tramposa es infinita. La gente de Ledesma quería cambiar la jurisdicción de Calilegua para que quedase como que a la gente no la mandaban tan lejos, sino que quedaba en Libertador. La distancia obviamente es la misma, pero al cambiarle el nombre era como que querían cambiar el sentido de lo que estaban haciendo. Le pregunté a Mosquera qué piensa del juicio por la noche del apagón, que incluye además a Carlos Pedro Blaquier. Me decía que para él Blaquier tiene que ir preso pero en la sola cuestión con el presente. Parece una reparación histórica muy importante, pero también mucha preocupación por la impunidad por los cuatro jóvenes asesinados, que a un año todavía no tenemos respuesta, y no hay un solo preso de los jefes de policía, no hay un solo preso de la empresa Ledesma, cuando nosotros tenemos sobradas pruebas y hemos declarado en la causa, eh, demostrando eh, lo que ha pasado con respecto a, no, a nuestros jóvenes asesinados. Se está haciendo el juicio por esas muertes y se han presentado pruebas de cómo la represión del año 2011 fue una guerra donde les tiraron con todo, incluyendo balas de plomo. Por eso hubo muertos. Le preguntamos qué era, ¿a quién responsabilizan ellos por lo ocurrido? ¿Quién fue el que los asesinó a los jóvenes? Nosotros entendemos que al policía lo, lo asesinó la empresa Ledesma para tratar de inculparnos a nosotros y a los tres jóvenes lo asesinaron salieron de las balas de la policía también por órdenes de EDEMA porque hasta a las 10 de la mañana ya el gobernador y la jueza había ordenado el repriego de la fuerza y las fuerzas siguieron eh, dirigidas por la DEMA. y por lo tanto nosotros hacemos responsables tanto al gobierno provincial a través del ministro de gobierno de la Villa y los jefes de policía de ese momento que desacataron la, la autorización de la jueza o la orden de la jueza como también hacemos responsable al, al jefe de seguridad de la empresa Ledema y al ministrado entonces hago una breve traducción ¿una jueza había dado la orden? de no reprimir. Había dado la orden de que la policía se retirara para evitar lo que pasó, pero todo siguió adelante. Uno tiene que pensar que con conocimiento de la propia provincia y según los vecinos, gracias a una provocación generada por los propios guardias o andas a saber cómo llamarlos, parapoliciales yo lo llamaría, de Ledesma. Pero quiere decir que el Libertador General San Martín está saliendo del terror, de la parálisis y del feudalismo. Los juicios, las marchas, los homenajes. La imagen de Olga Redes que ya hoy no estaría tan sola, pero también el presente, como para que no nos quedemos conformes con juzgar solamente el pasado, cuando actualmente siguen matando gente y dejando impunes a los responsables. Le dejo una última idea a Rafael Vargas, nuestro amigo del flamante gremio azucarero. Es un minuto de palabras que valen la pena ser escuchadas. Nos hemos hecho en cada una de las manifestaciones de parte de Derechos Humanos. Hemos acompañado la marcha del apagón. Hace muy poco en la señalización que se hizo en los distintos destacamentos de policía y la gendarmería, cartel que se puso acá frente a la empresa de DEMA, hemos estado presente porque entendemos el sentido de este gremio, el pensamiento que manejamos desde esta comisión directiva y que queremos que quede impregnado en nuestra gente es el de no olvidar lo que ha pasado no para tomar revancha sino para que todas esas muertes para que todo ese atropello que ha existido en nuestra gente no quede en la nada es decir, sentimos la injusticia sentimos la impunidad sentimos que esto se tiene que acabar y que los cómplices los actores intelectuales y materiales tienen que estar en donde tienen que estar y es en la cárcel pudriéndose, pagando en lo último que le queda de vida todo el daño que han hecho Morena tierra sembrada por la injusticia y el dolor, por la injusticia y el dolor, Morena tierra sembrada por la injusticia y el dolor, mirando el sol acostada del pueblo trabajador, del pueblo trabajador, bebes el surco mojada del pueblo trabajador, caña dulce, caña brava, caña le. Soy como la caña, que yo soy como la caña, al pie de una serranía, caña dulce, caña brava, caña lle y lola, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que crece en la inmensidad. Decimul